No, no, no, espere muchachos, vamos como acomodarnos bien, para ti sale para todos bien, espere un minutito por favor, vamos, ahí está, bien, ahora sí. Decía que es una gran alegría estar una vez más en esta ciudad, estar con los compañeros compañeras hoy aquí en esta cena, eh, que para nosotros por supuesto es, es un encuentro donde estamos celebrando este, este proyecto nacional y por supuesto es profundo a la presidenta de la nación, ¿no? De distintos rincones de la patria, lo que se vive es esto, es el entusiasmo de una militancia comprometida con el proyecto nacional, que es el rango de identidad de lo que funda estos desde el 25 de mayo del 2003, que es recuperar la alegría, que es recuperar la idea de que se puede, de que vale la pena es esta militancia que celebra ser parte de un proyecto que recuperó la esperanza, que volvió a enamorar así que bueno, celebrando en esta noche esto, eh, por supuesto diciéndole desde aquí de Saladillo con, con todos los compañeros, con Daniel en conjunto de compañeros y compañeras, diciéndole a la presidenta que desde acá también, desde este rincón de la provincia de Buenos Aires y de la patria hay un grupo de hombres y mujeres poniéndole el cuerpo también para la continuidad de este rumbo nos aprecian esto la planta? Bueno, sí, vamos a el 4 de octubre a las 4 de la tarde, vamos a hacer un acto en Atlanta, es un acto, un encuentro nacional, donde el nuevo encuentro, pero de, con hombres y mujeres del conjunto del país. Así que también, como otras organizaciones feministas como fue el acto de Ferro, como fue el acto de Argentino Junior, las distintas organizaciones feministas Estamos expresando este compromiso, que obviamente es el compromiso cotidiano de la militancia que todos los días lo hace en los distintos rincones del territorio nacional. Pero también es bueno poder juntarse a celebrar, porque la verdad es que militamos con alegría, militamos con entusiasmo, militamos con el corazón. Es la alegría de, de quienes hicimos, somos parte de un proyecto que amplía derechos y por eso se ve que el odio, la bronca, está siempre del otro lado está en, lo, en quienes pierden privilegios, se sienten perder privilegios, pero nosotros militamos con mucha alegría. Los medios del mundo se han sorprendido en las últimas horas después de la presencia de la Presidenta Cristina Fernández en Estados Unidos que han rescatado su rol de conductora y su paz eh, tan subocuente en el marco de la conducción nacional de la presencia internacional. ¿Cómo repercuso eso en el momento actual de la Argentina, Martín? Yo creo que lo que, eh, primero, lo que estamos viviendo, todos lo sabemos, es un ataque brutal de estos intereses especulativos, de esos fondos buitres, de, ese, de esa especulación salvaje financiera al país, que lo que buscan es que la Argentina se ponga de rodillas, porque lo que no soportan es la soberanía en la toma de decisiones políticas, económicas, no soportan un país que se pone de pie y que quiere definir su rumbo, y han, son, han vivido históricamente de esa especulación de, de chupar la sangre de los, de los países y de los pueblos y eso es lo que la Argentina resiste con un proyecto que puso al país de pie. Lo que, es, lo que es también, es claro, que para todos los argentinos de Argentina y yo creo que esto para los 40 millones de argentinos de Argentina no solamente para quienes estamos más comprometidos con el proyecto ver a nuestra presidenta, ver a nuestra presidenta en los organismos internacionales Ver defender a la patria, ver defender a su pueblo, ver también discutir el orden internacional, ver que se discutiendo el sistema financiero mundial, cuál es el orden que tiene que lograrse en el mundo para lograr la paz, para lograr el desarrollo, para lograr la inclusión. Quiero decir, vos a una a una dirigente, en este caso, y a una presidenta, que por supuesto enorgullece. Oh, bueno, me parece. Esa es la sensación que tenemos todos los argentinos de Argentina, que me mucho, de ver a nuestra presidenta cuando toma la palabra, además de su capacidad, su coraje, su entusiasmo, digo, su contenido, esta argentina de pie. Me parece que eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo analizaste a los medios aliados a los buitres, a los internacionales? No, a ver, yo lo que creo es que que es la estrategia de los fondos buitres este, también encuentra aliados dentro de, dentro de nuestro país, lamentablemente. ¿no? Tener buitres de afuera y buitres de adentro. Eh, y esto es muy triste, porque en realidad uno podría decir, vos podés discutir en el marco de la Argentina las diferencias, las discusiones que vos puede tener, razonables, este, en un contexto de debate. Ahora, cuando están en juego los intereses de la patria, cuando están en juego los intereses de la nación, el futuro de los argentinos de Argentina, el futuro de nuestros hijos e hijas, la verdad que el nivel de especulación, de mezquindad que tiene el arco opositor de la Argentina, da cuenta este, de un nivel de degradación profunda, ¿no? Y lo que, por lo tanto, ponen por delante algunas cuestiones especulativas este, políticas locales o coyunturales o electorales por sobre los intereses de la nación. Bueno, eso me parece realmente, realmente grave. Pero bueno, estamos acostumbrados. Si vos me preguntabas por algunos medios, algunos medios concentrados también son parte de esa estrategia de la derecha, de los sectores conservadores, reaccionarios de la Argentina, que han utilizado su poder concentrado mediático no solamente para tener grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación audiovisual, sino también para condicionar el rumbo del país, porque utilizan ese poderío para extorsionar a los poderes públicos, condicionar la democracia, para poner el rumbo del país al servicio de los intereses que ellos representan. Por eso, por eso tanta discusión, no solamente en la Argentina, sino también en... ...en muchos países y en la región por supuesto... ...de cuál es el rol, que juegan ...esos medios concentrados, hegemónicos... a posiciones dominantes... ...que lesionan la libertad y lesionan la democracia. ¿Cómo avanza la, la situación del Grupo Clarín... ...y cómo se piensa avanzar en, en el interior del país... ...con la regularización del espectro? Bueno, la, la, a ver... La, ...la adecuación avanza en el conjunto del territorio nacional... ...son 40 planes de adecuación... ...son 40 empresas que se presentaron... ...hay a, al día de hoy... ...37 expedientes tratados por el directorio, solo quedan tratar 3... ...de esos 37, 22 fueron aprobados este, y están en proceso de ejecución... ...15 fueron desestimados porque no había motivo de adecuación... ...de los 22 aprobados creo que hay 6 o 7 que ya se terminaron... ...y el resto está en proceso, por supuesto cuando uno habla de la adecuación... ...siempre aparece el caso Clarín, no porque la ley esté pensada para un grupo u otro... ...sino porque es el que más se resiste al cumplimiento de la ley... Y además quien más excedido, excedido está. Bueno, el Grupo Clarín presentó su plan de adecuación, fue aprobado, después presentaron los nombres, eso es lo que está en estudio y eso es lo que nosotros estamos estudiando profundamente hoy desde el AFCA y sus organismos públicos. En algunos casos vimos también que entendemos que hay este, presencia de de socios en distintas unidades que para nosotros habría incompatibilidad. Y esto ya lo hemos presentado a la empresa. Digamos, lo que yo tengo la sensación con el grupo Clarín, ¿cuál es? Presentan formalmente todos los pasos para adecuarse y al mismo tiempo, a la par, van presentando otros escritos o mandan a diputados, amigos en Salta, a presentar cautelares. Como que no pierden la mania y a la par de que van presentando formalmente, también buscan cómo evitar el cumplimiento de la ley. Pero por supuesto el Estado tienen que hacer cumplir la ley y nosotros vamos a hacer eso, ¿no? Este, con el mismo trato para todos, con igualdad de condiciones para todos, la ley y la ley la tienen que cumplir. Y ahora estamos estudiando entonces quiénes son los socios para ver si hay incompatibilidades, porque si se dividen se tienen que dividir de verdad, la división tiene que ser de verdad, no puede haber vínculo societario, no puede haber transferencia de recursos, tienen que ser empresas absolutamente distintas para cumplir el objetivo de que no haya una escala de negocios que genere una estructura de costos que le dé ventajas comparativas o prácticas de leal en el mercado. Martín, Martín, esto es, es, es, también Mucho depende de lo que va a tener el encuentro del año próximo entre los unidos y organizados. Sí. Eh, ¿Qué proyección hacen para el 2015 eh, con respecto principalmente a las No Porque dentro de ah. la gente más de un candidato. Sí. Nosotros creemos, creemos que el kirchnerismo es un proyecto político que nació para quedarse. Creemos que el kirchnerismo se ha conformado como la nueva identidad del pensamiento nacional, popular, democrático de la Argentina. No creemos que es una identidad transitoria. No creemos que el quinerismo haya sido un momento y punto. Por lo tanto, creemos, insisto, que el quimerismo tiene un rol histórico de cumplir. Por lo tanto, va más allá del 10 de diciembre del 2015. Tanto el quimerismo como identidad, como una identidad que sintetiza a hombres y mujeres que vienen del peronismo, del radicalismo, del socialismo, independientes, hombres y mujeres de distintas culturas y tradiciones políticas. Quiero decir, el quimerismo nace de las entrañas del peronismo, lo representa, lo continúa, al mismo tiempo rompe sus fronteras interpela y convoca muchas otras tradiciones y culturas políticas y al hacer todo esto está pariendo una nueva identidad. Esa nueva identidad nosotros creemos que tiene un rol histórico de defender los intereses de la mayoría populares en la Argentina por los próximos largos años. Por lo tanto, el kinerismo y el liderazgo de Cristina trasciende el 10 de diciembre de 2015. Nosotros creemos que hay que construir más y más kinerismo en el conjunto del territorio nacional, que hay que fortalecer el liderazgo de Cristina, que hay que defender nuestro gobierno nacional Y que por supuesto hay que seguir construyendo espacios como este, okay. llenos de militancia, y el kirchnerismo unido, con el liderazgo de Cristina y con el rol protagónico de la militancia, definirá la mejor estrategia electoral en el momento de considere. Y sobre todo en el momento de considere la presidenta. Ahora, nosotros hoy no tenemos candidato no estamos pensando con nombre y apellido. Eh, Martín, ¿y cuáles son las proyecciones de Nuevo Encuentro en el ámbito del Frente para la Victoria hacia adentro, digo, de los militantes del espacio que ha crecido en este tiempo y bueno, y suyas también Ahora, eh, El Nuevo Encuentro es una de las fuerzas que conforman el mundo kinerista liderado por la Presidenta de la Nación nuestro objetivo, nuestros dirigentes, nuestra militancia, nuestros referentes, todos nosotros lo que hacemos es poner el cuerpo sin límite con las cosas que creemos y creemos que hay, que darle esta dimensión fundacional al kinerismo y por lo tanto que hay que construir kinerismo en el conjunto del territorio nacional. En el conjunto de la patria, construir la casa común de la militancia popular, que es el kirchnerismo, y fortalecer el liderazgo de la presidenta, porque indiscutiblemente tiene un rol protagónico en ese, en ese proceso. Por supuesto, después, el crecimiento de cada una de las fuerzas tiene que ser un aporte a esto. Todos estamos orgullosos de lo que ha construido el nuevo encuentro, nosotros estamos orgullosos del aporte que hace el nuevo encuentro al conjunto del kirchnerismo en la Argentina. Ahora estamos absolutamente convencidos que el crecimiento y el aporte del nuevo encuentro tiene que ser como el igual de las otras organizaciones para construir esa gran fuerza política, social, cultural, que es el kirchnerismo que fundó Néstor y que lidera a la presidenta de la Nación. Y también no estamos pensando en términos de nombre, yo sinceramente en términos personales no estoy pensando qué vamos a hacer ninguno de nosotros, sino que vamos a estar todos a disposición de defender lo más interés, de importante que defender este rumbo, este proyecto por lo que se hizo y por lo que todavía hay que seguir haciendo eh, Se habla de que Scioli puede ser uno de los candidatos posiblemente del Frente para la Victoria, ¿ese no es el rumbo que defendería Nuevo Encuentro? Nosotros no estamos hablando de candidatos hoy no tenemos candidatos o sea... Bueno, pero en el análisis digamos Scioli es uno de los candidatos y puede ser otro ¿no? que vaya a, ver, a, a las PASO. Hay varios precandidatos, hay muchos, este, muchos que han presentado su candidatura su voluntad de ser candidatos en el marco del Frente para la Victoria la historia, Agustín Rossi el Patu Ibarri, Julián Domínguez Aníbal Fernández, Cioli, bueno, y me estoy olvidando Tañana. seguramente de otro, ¿no? Tayana no, este, este, Hay una cantidad de, de bueno, pero pero, no van a ir a la No, no pero no, lo que no. te quiero decir es nosotros no tenemos un candidato el no encuentro no tiene un candidato no encuentro hoy lo que se quiere es construir kinerismo fortalecer el liderazgo de la presidenta y crear las mejores condiciones para que la presidenta de la nación, en el momento que ella considere, tome la mejor decisión, porque además confiamos en su capacidad, confiamos en su inteligencia y confiamos en su conducción. Por lo tanto, creemos que vamos a tomar la mejor decisión, junto a la presidenta, la militancia del nuevo encuentro. Y después cada candidato tiene su perfil. Obviamente, yo no, digamos, que a nosotros no nos representa este Fioli, no es ninguna novedad, ya lo hemos dicho muchas veces. Por tanto, no hay ninguna novedad política en, este, en esta declaración que estoy haciendo ahora, como seguramente tampoco lo represento yo a él. Pero bueno, compartimos un espacio liderado por la Presidenta de la Nación y esto es lo importante. Martín, en eh, los medios de realización de lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, indudablemente la regularización del espectro radiofónico, ¿cuáles son los, los pasos inmediatos en función de un espectro saturadísimo? Bueno, usted vieron que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Con planes técnicos en varios lugares del país, con los nuevos concursos, con las nuevas autorizaciones, bueno, con todos los pasos que fuimos dando para la regularización de todo, de todo este espacio. También en el caso de la televisión, con el tema de la televisión digital terrestre, hemos, hemos hace una semana, establecido la audiencia pública para las bases de, esa, de ese proceso de digitalización, para ponerle fin a lo analógico, hacia el apagón analógico del 2019. Digo, se está trabajando en todos los rincones de la patria, por supuesto hay zonas más conflictivas que otras, donde el espectro está más saturado. Cada, cada lugar tiene su característica pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande y yo creo que el balance es altamente positivo Gracias. Gracias. Gracias.